La verdad es que he tenido una sensación muy rara, así como de déjà vu, como que ya había vivido este momento, lo que sonaba antes. ¡Qué fatal! ¿Se te escucha? ¿Algo han cambiado escucha? en Matrix? Han cambiado en Matrix, algo algo debe pasar, aunque sí, hay cambios en la guardia del androide. Ahora después os comentaré los cambios. Uh, uh, ¿Qué será? que será? Te escucho como si estuvieras en el otro mundo, ¿eh? <ríe> Estoy aquí. Pues bueno, como... Habíamos empezado un poco con un programa antiguo Para hacer tiempo Porque como hemos dicho en un aviso hace unos minutos eh, Hemos tenido de nuevo otro problema de, de zombies aquí en la, en la emisora Porque claro, Amy and, A ver, José no, ha sido arrastrada de silla para pegar de un gris no sé, pero de mosca mutanta sí mira. Ay, ¡Qué asco! Oh, deja la mosca de ¿Cómo amiguitos? se llama? ¡José! ¡José! Si sí. la rasca la panza mueve la patilla. ¡José! Que? ¡Deja la mosca! ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? José, estoy ¿Eh? suficientemente cansado para no, haberte, <risa> para no haberme levantado y pegarte, ¿ya? Ya, tengo una mosca. <risa> Sí, detrás Ay, de la oreja Y esta maña familiar, bien gordica ¿Cómo se llama? No lo sé, ¿será de Amy? Háblale al micro, por favor Ah, ¿Esto es, de, ¿esto es mío no? ¿Esto no es mío, eh? No sé, tú te lo has encontrado Es mosca, no sé, es tu mascota Yo me encontré un zombie sí. <risa> Cada uno tiene su mascotilla <risa> Bueno, pues resulta que Amy se fue de Buena fiesta vida. de San Juan Con sus colegas zombies y claro con estos calores ya sabéis la carne tiende a pudrirse con más facilidad y claro sí pero la da la amigo la de mis tiene tantos productos químicos que, que no, eso se eso conserva no. pegar claro, los amigos ya empiezan a oler un poquito han dicho dónde podemos irnos se han dicho a la, en la arena de emisora hay aire acondicionado así que se han venido aquí y ya sabéis lo de siempre estoy lleno de zombies y que no nos dejan entrar al programa en la playa con paracarta de nunca más un problema así que por eso el retraso de hoy Pues eso Son las 8 y 43 Eso no lo a los... entendió yo ¿El qué? Eso hace es de nunca más <risa> Que nunca más No más Pues tú no sabes hablar portugués Que es lo mismo que el gallego Eso te voy a decir Que eso era gallego ah. Sí Pero al fin y al cabo Portugués y gallego Es casi lo mismo varía muy ah, poco Por eso solo ponen en portugués Los gelas Tampoco ponen en gallego Debe ser Mira ah, La Pobre Ay, macho Y está tira ¿Qué tira? ¿Qué tira? <risa> no lo sé la pobre es que... Es que está... Vaya San Juan que se tiene que haber raspado, ¿eh? No sé, si con la gárgaras que está haciendo la bicha, si... No sé, si a veces creo que está medio rozaingatico, pero en vez de... ...go la escucha un brazo. No, o sea, hay que ver... Ha venido un caballo. Vamos a poner el caballo. Cristonito. Cristonito, nuestro caballo, pobrecito. Es que le estamos dejando que, que vaya su ancha, que trate sí. por el campo. ¿eh? se sí, intenta atarlo. Intenta, sí, a ver Deja, si deja. inválido a Superman, lo vamos a controlar nosotros, claro... Vale, pues tenemos que decir que ha habido una baja Por todo el problema este con los zombies Es que Ángel se lo han comido Un problema ¿Pero en qué plan de comérselo o de echarle? Fra... Se, han se han comido a Freelancito A nuestro pequeño Freelancito ¿Y no comido? la ha un tiro? O sea, lo ha intentado O se ha al salir corriendo Se ha automutilado eh. Autocrítico, se hace daño a sí mismo así ah, pero bueno, vosotros no os preocupéis... Mientras buscamos al que se lo ha para pa hacerle la autopsia, pero bueno... Pero vosotros no os preocupéis, que los borbones sabéis que son como conejos... ...y para dentro de dos semanas tendremos un Froiland nuevo. Sí, esto es como Kenny, siempre muere. Sí, pero entonces es que los, los borbones se reproducen con una facilidad increíble. o pues si no tienen otra cosa que hacer. ¿Qué le van a hacer? Pues eso, empezamos... Pues le guardamos un minuto de silencio... ¿Para pa qué? <risa> ¿Para qué? Nos, nos sí, nos hombre, con lo tarde que vamos... Para, como para gastar más tiempo Ay, yo que sé Pues ¿sí? no todos los días se comen a un clobado los zombies <risa> En este programa sí Porque somos así Pues eso, 8.45, empezamos 45 minutos tarde Pero esto es la guardia de androides Y como bien he dicho, aquí está José Con su mosca Ya no la tengo ¿Ya no la tiene? ¿La ha dejado correr libre? No, tampoco, porque se ha estrella contra el suelo <risa> Eso se llama caerse Sí Estrellarse contra ah. el suelo ah. es caerse Si hay de boca es hocicar Entonces al lado tenemos a María Rosa Que no ha dicho nada de que empezar el programa Sí, estoy aquí, sí Bien, es bueno saberlo ¿Qué pasa? Tiene miedo a los zombies, ¿no? Me igual ¿Te, te dan igual, ¿no? Sí Bueno, por pues, sí Lo mismo sí. pasó por una Yo estaba así Total Al otro lado tengo a Mager Yo Por cierto, Mager ¿Sabes qué te parece un huevazo al eulogio? Estás mutando al eulogio ¿Por la barba despeinado y un traje de faena? Sí Por lo guapo, por lo guapo. Hombre, es que ya sabes, te enseña un pezón <risa> Sí, también por la guarrada, ah. o sea, Maguer, estás mutando el eulogio, empiezas a darme miedo No, yo pienso que tengo mejor gusto, no sé <risa> Y bueno, Agustín, que está a los controles técnicos como Hola, siempre, hello El hombre de la pecera Velociraptor Tenemos también Velociraptores aquí Deberíamos traer a Filosoraptor No sé si ya conocéis ese personaje internet Que es un Velociraptor filósofo Que se hace preguntas retóricas De la de si ¿sí Jesucristo Resucitó al tercer día Es porque tenía lag A ver, dime Esperate, que me había, estás que te... contando Que un dinosaurio Sí, filósofo. Sí, sí, filosofía. Se está filosofando el mismo. Sí. sí, pues yo pregunto. ¿Que me la lleve luego o no? No lo sé. Que si lo más no, seguro la va a sí. llevar ahora. Quiero sí. <risa> que sí, pero yo pregunto, ¿no? Sí... Si... José no vamos tarde, eh. Ya, ya, ya, lo sé, ya lo sé. Ajá, no sé si lo puedo decir. Tú no. dilo, sí. Tú dilo. <risa> seguro sí, que no. Ahora tenemos más bueno. intriga. ¿Quién es esa? se, se a ver. Intriga. Eh, intriga, ¿Intriga? Esa, esa no la hemos contado todavía, no la hemos hecho este contado. Este dinosaurio se pregunta a dónde vamos y a dónde estamos, ¿no? Sí, sí. Pues yo me pregunto, si la paloma te caga encima de la cabeza, ¿tú a la paloma le tienes que cagar en el nido? No, te tomas una, una lata de Red Bull y te vengas desde más alto. ¿Sabes lo que te digo? Que estoy demasiado cansado para pegarte. Pero, Pero bueno. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? No, no, no, no. Aquí ¿Qué? como que ¿No era qué? María Rosa la pegadora de Vallejo en fierro. Esto sí, el eh, es es es es es es es María Rosa ejerce. ¿Eh? Que le llevar? pegues, que, no? le pegas, no. que le pegas, <ríe> que le, <pegas, ríe> <que ríe> le pegues. José Quesargo, <ríe> yo a pegao. O a mí me pega alguien profesional o nadie me pega. Y encima con elitismo ritmo está sí, Tú no estabas sí. no cansado. No estabas cansado. Las dos cosas. <risa> Ay, cámela de acá. No, José, no te resistas. Si sabes, que si, no, pues, no, si, si me pegas con eso no me da la loca, Vale, te pego con esto. ¡Ándale! Cámela de acá. A ver, José. Si después de tantas, ¿por qué te ah. sigue resistiendo? <risa> porque cada vez pica más fuerte, loco. <risa> <que otro. risa> Con, food, Ay, con el anillo de casa Hay que ver oh. Pues eso, que menos Ángel Que se lo han comido los zombies, pobrecito oh. Estamos el equipo al completo Por lo cual empezamos un viernes atípico Aquí en la guarida del androide Primer Med viernes que va a ser atípico Sí, sí, primer viernes porque a partir de ahora Los viernes van a ser muy muy muy atípicos Se, ahora hace, se acerca el invierno sí. Con la collaja Winter is coming, ahora os contamos Eh, noticias noticiosas y en, abrimos con estrenos de cine. Ya se ha estrenado mm. Amazing Spider-Man. Mm. Bueno, mm. se ha estrenado en Estados Unidos aquí sí. tenemos que parar hasta el viernes que viene viernes sí, 6 de julio que caerá mmm cine palomitas lurca mmm sí. granada me da igual donde mm, te lleven donde me lleven mmm trulo que coche más bonito tiene ay si sí, si sí. que mi coche todavía está pendiente de grabar una versión del videoclip sí. de la cerebro ¿no? si sí. a ver si ya nos ponemos en plan educativos todos ahí <risa> a, a pegarnos el lote de enseñar chicha en el coche ¿no? cantando con la si hacemos algo ya por el amor vale, de Dios, Dios sabe Esto es ponerse Sí, sí, sí, sí Vamos a ponerlo Pues lo curioso de Amazing Spider-Man Es que nadie da un duro esa peli Y al parecer está gustando Y mucho Muchísimo Lo que son las cosas Yo si quieres te digo Los villanos Es lagarto, ¿no? La lagartija El doctor Sí, Venom También Ah, también sale Venom luego también verás Por ahí entre media Electro Arsocke el um, ¿Cómo se llama este tío? Espérate que me acuerdí Rino Calice para todo Rino El hombre de, ah, eh... de arena También puede ser no, Gracias, Sara. Otro, eh... <risa> Gracias Sara Gracias eh, Sara El escorpión Sí También Y no sé si Sardra que Y Surfero Vamos Surfero no. Surfero El, Sur el escorpión Tiene que haber Surcero <risa> El surfero sale los cuatro fantásticos <risa> Ese otro No Ese otro <risa> El surfero otro. no que por cierto también hay por ahí un remake de los horror fantas un reboot, se quería reiniciar la saga. Sí, lo... Lo, lo, lo... lo habíamos comentado, sí. sí. Más películas que que es que vienen a, a dentro de poco. El 3 de agosto llega a los cines españoles Prometeus, que de que hemos hablado, esa precuela de Alien. Ay, ay, míralo, míralo. Eh, Quien tiene coche? Un poco coche para ir, pa ir a cine. Se ve que En Estados Unidos también se ha estrenado y la gente está un poco contrariada con lo del final, o sea, se ve que la peli no está dejando indifer indiferente a nadie. ¿No sale la mucha chica esa que está malica? No, no sale, no sale la mucha chica pelona. Oye, es pues, una previa, es una es una precuela, por cierto. ¿Qué? ¿Ma qué? qué café con la PSP aquí? Ah, la tenía en el bolsillo, me molestaba Es que me la llevo en el curro para un rato libre <risa> Bien que hace mía. Bueno, la próxima eh, que nos lleva Sería hasta el 14 de septiembre Cuando se estrena el remake de Desafío Total Y sí, confirmado Tenemos a la Marciana de las Tres Tetas en la peli ¡Yuhu! Es que no he gritado A esp ver, Agustín esp Espérate Agustín ¿Por qué dónde? sale? ¿Por qué sale? ¿Y eso que estaba cansado? Es que no tenemos papas, vuélvete A cansa No hay pato Eso suena muy mal Ahora va a sonar el doble de mal Hostia, dos veces colleja Maguer sé si por tu bien Si es por tu bien Al fondo ¡Y nada, grita micro! ¿Ha quedado claro? Eso mismo el caso es lo que Se estrena el 14 de septiembre Y... Pero espera, espera, espera Muy bien que salga La Marciana de las Tres Tetas Eso lo veo sí, genial Va a ser, solo un, voy a ver va a ser peli... un guiño A la peli clásica Sí, solo voy a ver la peli Por esa Marciana de las Tres Tetas Pero sale la enana puta... No lo sé no lo si sabemos. no lleva el dúo es que Hombre, no. yo echaría ah, en falta okay. El que sale en, en, en el vientre del otro En el mutante que tenía toda la cara de Jordi pujol Ah, sí, el hermano gemelo De Jordi Puyol Era idéntico, idéntico. Yo Era, le digo que un caneo del choche tiene que salir al menos Hombre, estaría bastante bien Sale El presidente no lo sé, no lo sé, yo sé que ya se ha confirmado que... Que la película no se ha todavía, pero han dejado caer que sí, que la Marciana AstraZeneca va a estar. Estaría Bonico. Porque vea, es el... Ahí va, sale otra vez para afuera, porque no he dicho nada, y eso he dicho, estaría Bonico. Ah, no, no, no, no ah, sale. se ha menos otro. mal. Está buscando algo que así pero ahora... Estaría Bonico la escena final cuando se quedan sin oxígeno, eso que empiezan a hincharse. Sí, como, claro. <risa> <risa> <risa> como los Simpsons, ¿no? Sí. <risa> se le tira ahí la cara de pan. Y ya en el mes de septiembre también, a la semana siguiente, el 21, se estrenará... Y luego aquí en, en España Tienen fechas Pero el 21 de septiembre Se estrena Dread El remake de la peli Del juez Dread De los cómics de DC <coughs> Espérate Ahí está No, mira Vamos a ver Por el amor de Dios Mira que la primera fue Un chorro de mierda También En un, un constante muy, muy movimiento A ver Así Es que fue un meme Eso sí. fue movimiento O sea, lo que te quiero decir ¿Para aquí van a hacer Otra película de este tío? Ni idea no tengo ni idea, pero os han decidido por hacer una... El prota es Urban, si habéis visto Red, la gente de la CIA de la peli Red, también basada en un comic DC, la de los abueletes de la CIA, Madre. de Bruce Willis. Ah, no, no, no, no, no lo he visto, no. Peliculón, recomendable, es muy, muy, muy buena. Pues hasta ahí más o menos lo que se adelanta en, en cine, bueno... Batman, que también está al caer el 14... Creo que era 14 de julio o algo así. O sea, dentro de poco. Y Lobez no dice... Oye, que tienes un micro, que puedes sí, hablar. Sí, Lobez no. ¿Cuándo? Pues de Lobez no no he oído todavía nada. ¿Cómo que no? Pues si ya se ven en imágenes ahí que está con la Yuki y todo. Vale, todo, pues yo no he visto imágenes ni y noticias lucha, ni nada. luchando con la mano. O sea, A mí no, no se me se compra llegado. otra chupa. Sí, es lo que tiene. Sí. Pues vale, sigamos con noticias. Mamá, había empezado a rodar a Aito, ¿no? Sí, sí, no lo niego, pero que no está todavía en fase de desarrollo. Otra noticia. Naruto, españoles, Naruto ha muerto. Bueno, a todavía que, no, pero... A, a ver lo que va a decir. Se intuye que Naruto está cerca de, de, de llegar a su fin. A ver lo que va a decir. A ver lo que va a decir. Corre la sangre. Corre la sangre. Que no, no, es que le, le doy con la Coca-Cola de dos litros en la cabeza que lo mato. A ver. ¿Me dejas que me eche un vasillo antes? Mm. No, que le quitas fuerza. Vale. <risa> sí, es mierda. Mierda, <risa> yeah. Masa por velocidad, igual al golpe. Yeah. Vale. Me... Que... Calla un momento, que esto me interesa. Sí. ¿Que ha muerto quién o que va a morir quién? Eh, no, a lo que quiero decir, la serie en sí, Naruto, va a tener un final bastante próximo. Lo ha dicho el autor, que es eh, más así Kishimoto, el autor del manga y dice que ya está pensando en el fin, que ya lo te decidido y va a encaminarlo, que ya de por sí quería haberlo acabado antes, pero si se ha estado alargando todo el tiempo es por deseo expreso de la editorial, es decir, no solo la saca no pasta, saca pasta, saca Un nuevo Dragon Ball estirado como un sí, chicle. Sí, puede ser, y mejor estirado. Que ese Ball que se ha visto por ejemplo como en el manga habían introducían personajes que duraban con mucho 4 o 5 capítulos. O sea, era ya un poco está metiendo meter por meter. Entonces, aunque no se tiene fecha todavía. No. No, Mague. Vale, pues entonces ahora mismo lleva Bueno, pero por, si no ha dicho en no el muchacho. Pero lo ha pensado. Vale. Bueno, pero entonces para eso tenemos las lecciones prácticas de Mague. Vale, pues ¿El, mague? el caso es que Diga, no. eh, Naruto cuenta ya con los no. 500 capítulos, 590 capítulos es que de manga. Me ganó otra divididos ya en 70 en 60 tomos. Más de 400 capítulos de anime Aparte de ovas, películas y tal entonces Y yo voy por la 258 Vale Acaba de empezar la gran guerra ninja sí. wow. Seguí hablando, seguí Vale ¿Sale ninja Ay, el ninja ¡Spoiler! ¿Qué más da? ya veré... ¿Sale el ninja ese Naruto? Ya, ¡No jodas! Ya, ya, ya no veréis vosotros ser. alguna película en el cine que digáis uh, Pues está muerto al final Vale <risa> Sí, es en todo sentido pues Pero, no... ey, si hay una peli de Naruto en la que muere Sí, sí. De una de las ovas, Naruto muere Sí. sí Pero bueno, eso junta, la, lo, bola de drago, pece, junta y la bola del dragón Junta <risa> la bola De hecho el, es que ya las tenían en Krilin Y dice, ah, venga, otro más sí, total. Que, el otro, eh, que, que, que a Krilin se aguante un poco más sí, El total. otro día Está vi, vi una cosa curiosa en la tele ¿Qué? Vi un episodio del de este De Generator Red ese, de, los, de unos dibujos que hay en Boeing Si sí, sí. veo Boeing Sí, sí yo también no, a veces sí, yo también. De Generator Red este, sí. que salía Venten Sí ¿Ahí? sí, sí es que no el, el mismo creado eh, De los dos Casi, Esto es como Isabel y Fernando Montan tanto Isabel como Fernando Tanto monta Pues lo dicho Menos mal ha dicho <risa> <Sí>. <risa> Naruto sí. va a dejar un hueco Como la que también está a punto de dejarlo Es Bleach, que el anime ya había acabado En marzo Y el manga está también próximo A terminar Así que va a ser difícil para los de la Shonen Jam, la Weekly Shonen Jam, que es la revista donde se publica Naruto, entre otras muchas series. A ver con qué llenan el hueco. Pues venga, pasáis la noticia... Pasemos a otra. Faltan tres minutos, ¿eh? Va, ¿eh? Sí, faltan tres minutos para las nueve y nos vamos a pirar. ¿Sí? Y, y no me acabado con las noticias, que mal vamos hoy, ¿eh? Venga, hoy vamos a hablar de, de robots que siempre nos gustan. Y es que en Japón, donde si no en el Ishikawa Oculab, laboratorio de Chicago de Oku, sé qué, de la Universidad de Tokio. Y yo en los tuyos por si acaso. <ríe> vale, gracias. Acaban de sacar un robot que es invencible al piedra, papel, tijera. Sí, sí. Así, así de claro Vaya gilipolle Piedra Seguro que contra Rajoy yo gano Sí, siempre, ta, siempre saca tijera sí, No, porque... no, no Seguro que siempre saca Spock gana Vale Eso sería ya hacer, Sería trolearlo No le pidas mucho al muchacho y Que, es que no, no tiene tanto El caso que Siempre se ha dicho que la mano Es más rápida que la vista, ¿verdad? Pues en este caso Es al contrario El robot tiene unos sensores Que son capaces de captar El, el movimiento que va a hacer la mano O sea Ahí no es que el robot calcule, o sea, si te, te analice la mentalidad ni tus jugadas, ni un, no, no, simplemente por el movimiento de la mano. Entonces después hace trampa. No. No, sí, porque si tú llegas Y es como sacas tijera Y cuando ya estás casi casi que la abres Sacas todos los dedillos Pero él tiene un proceso bastante rápido que Dice que es en milímetros o sea, eh, Milisegundos será en milímetros sí, Milisegundos, sí Pero entonces si tú ves que el robo ha sacado de repente piedra Para matarte a las sí. tijera Y de repente dice, dispone, la cierra la tijera y dice, eh, dice, chacho, hecho Dispone trampa. de un sistema de visión de alta velocidad Capaz de extinguir el gesto de tu humano en un milisegundo Y tarda un par más en, un par más en hacer el gesto, del, el gesto ganador Oye, pues hasta lo que te he dicho, puedes hacer trampa. Haces como para sacar tijeras y entonces corre, corre, corre y saca la piedra. sino sí, no, pero es que cuando tú Espérate. vas a sacar la piedra, él ya te ha sacado el papel. Trulo, claro, si le ha hecho trampa, él ha hecho trampa, no, porque, porque si es... primero saca tijera y luego ha cerrado papel, eso es trampa, no, son dos. Eso la, gente no, eso no hace trampa. Dime, dime, sí, sí. ¿Cómo hagas yo el movimiento de la colleja? Ese ese no hay error, ese no hay error. Vale, sí, sí, José, te escuchamos, di, ah, di. no, no, ya está, ya está, ya, ya me han contestado. Vale, con el movimiento de la colleja. sí. Vale, aquí lo que no sabemos es imaginaros si ponemos dos robots uno frente a otro. Eso podría dar una dar lugar a una paradoja a estas que destruye el mundo, ¿no? Porque si él va a sacar una cosa, pero saca la otra, pero es como poner un metapod enfrente de otro y que se pelee, <risa> se, se endurece mutuamente hasta que no las das con uno en la porra al otro. ¿El qué? So, un Metapod. Metapod. Es Es un Pokémon. El plátano que solo se endurece. Ah, y hasta... vale, yo me quería que el era... plátano que se endurece. Que era otra cosa. Me No, maga, no. Es que macho, es que no no hay otra fruta para que se endurezca. Tiene que ser un plátano, no es que manda manda es. Eh. Maga, no. Esto deja, esto déjalo. japonés ¿no? le da por trolearnos. Que los estos Pokémon comen plátano Sí. Bueno, comen gade sí, tilla, sí. chungas, que yo no sé cómo le dan chungo, Tú, bueno. arréglalo, ¿eh? Vale. Hablando hablando de inventos. Eh, resulta que mm, Quieren sacar un sistema Bueno, se me ha ido la noticia Espérate, Hace espérate no, dime, dime. No, ¿qué, ¿Qué quieren? ¿Darle sentimiento a la muñeca en Charlie? No, hay una gente Que es que se me ha ido la noticia por aquí Por la conexión, así que lo siento pero Sería mentira Es que quieren quieren hacer O oh, quieren captar la ironía en las redes sociales Ah, qué yeah. irónico quieren, quieren, quieren, quieren hacer un algoritmo que reconozca La ironía en los comentarios es muy fácil, yo siempre pongo una etiqueta barra ironía, o sea, como si fuera una etiqueta HTML, ver, por Trullo, si la gente no le queda claro. Trullo, que ¿de dónde coño sacan las noticias? ¿Me lo puedes explicar? ¿Te puedes creer que está de la vanguardia? Joder. Agustín, no lo sé ni yo, que vivo con él. Que te lo digo sinceramente, que estás de la vanguardia, están y es aquí en España, creo mexicano, creo recordar. Quieren adivinar la, la ironía Porque para ellos es bueno para las compañías Saber si los comentarios son serios o por, lo, o por contrario están criticando A la marca o al producto Con buenas palabras Que se metan en mi cuenta Que van a saber lo que es la ironía Va a estallar el medidor de ironía <risa> sí sí Hombre, yo creo que el primer interesado En un medio de esto sería el propio Sheldon Cooper Sí. le vendría bastante bien. Sí, sí. Más bien pasa calmo porque la ironía es como el Sarcamo, pero insultando por Sarcamo a el que no pilla. Vale. Otras cositas. Se ha publicado un mapa de los posibles sitios donde se propagaría una pandemia zombie. ¿Otra vez? Psst. ¿Cómo que otra vez? Vale. Ese ya lo dijimos hace sí, muchos refugio, programas. ¿no? Sí, con los refugios, donde estaba...? No, no, no, no, no, no, no, no. No, eso era... Eso era en caso de ataque nuclear sí, No, no, no de los no, no, se no, no, no, no, no, que vimos un refugio que nos lo enseñó este sí, Que sí. lo tenía súper armado Y había un, pues, mapa, un mapa donde estaban todos los posibles focos Y donde huí No, este simplemente Marca donde están los laboratorios De bioseguridad de nivel 3 y 4 Es decir, los laboratorios Donde se hacen pruebas chungas Es decir, todos esos sitios masculinos Sí, sí, evidentemente, pero aquí nosotros no es por laboratorio, es porque el tiempo, se crían aquí, no es de en la zona No entren en algunos cuartos de baño son, son de la zona Y resulta curioso ver como en Estados Unidos hay por lo menos 10 laboratorios de estos Donde podrían estar dentro haciendo un T-Virus o, o alguna cosita de estas chungas que pete Hay uno en Japón, bueno, aquí en España también. no hay ninguno como que no? No, aquí en España no tenemos ningún ¿Y el Sálvame que es? <risa> Entonces, sí, pero ese es psíquico No, Sálvame es un refugio Anti-zombies ¿Cómo van a ir allí buscando el cerebro? Sinceramente También es verdad Allí que no hay, eso es un sitio seguro En Sudamérica tiene que decir que solo hay un laboratorio en Brasil Solo uno en Sudáfrica En la India hay 4 o 5 Mira, anda que... que si se lee allí el apocalipsis zombie Y Rusia, con lo grande que hay, solo tiene uno Sí, pero a Rusia le va más los 4x4 y las cosas que explotan. Sí. A ver, a ver, en Rusia Y le... la bota y la bota. Sí. ¿eh? Y la bota. La bota, buah. En Rusia no necesitan zombies si tienen rusos. O sea, tienen rusos <risa> hasta el culo de boca. Y conduciendo un 4x4 que es más grande que un tractor macho, ¿para qué quieres más? Son más impredecibles que un zombie, si es que eso es la fiesta. Bueno, hablando de cerebros. Resulta que quieren hackear el cerebro de Stephen Hawking. Eso es muy neto, eso es muy pero, mala leche. Espérate, el hombre este que va a enseñar Que le quieren poner un sí. alerón y llantas Bueno, va a haber Pero estamos espera, esto Espera, espera, espera, espera. No Antón, Prevista, pre no. ¿eh? un momento Que sí. no lo escucho bien Has dicho hackear o tunear hackear. hackear Y esta salta con el Turing No, a ver, lo del mecánico de la silla rueda Ya lo habíamos comentado anteriormente Sí, con Superman, pero bueno Bueno, pues resulta que hay un... Un agente de la Universidad de Cambridge Ha desarrollado un dispositivo llamado E-Brain la moda Apple, todo que que decirlo, que planean conectar al cerebro de Stephen Hawking, de manera que podamos asombrar asomarnos al funcionamiento interno de una mente más increíble de nuestro tiempo. Se dice, iba artículo. a decir que lo dejan como un baguette. <risa> <risa> pero el chiste ya salía macabro de por sí, sí solo. Bastante. Entonces, dicen que eso, como el lleva desde la variedad de cada un trastorno generativo neuronal que no arreglarlo, entonces hacer una conexión que capture, pero <risa> <risa> <risa> no tiene el muchacho el puerto. USB? <risa> A no mí me gustaría buscarse, no, ¿sabes? De después de tanto tiempo te ves funciona por serie. Por ah, puerto ah, vale. serie. Pues tampoco quiero buscarse. El paralelo es que daba fallos. O sea, creaba um, fallos del, del canal. Entonces, hostia el puerto serie. Lo pones con uno. Resulta que quieren eh, conectarlo para registrar la actividad cerebral y que mm, pueda por firme convertir eh, los impulsos que manda el cerebro en hable movimiento. Imaginad que está en un discurso... Va a dar el discurso en su idioma de máquina Y salte a la canción de Ricky Aisley De <risa> ver con aquí seré muy chungo Hombre, yo le quiero mandar aquí un, un mensaje A los señores de Cambridge Y es que eh, Si hay que hacer pruebas Hagámoslo antes con el cerebro de, no sé, Belén Esteban porque ahí la posibilidad de daño cerebral es nulo. Sí, pero O sea, porque imagínate que está que está conectando y fries el cerebro de Stephen Hawking. <risa> Solo no ves tu que marrón de decir, hostia, positivo como Cheque, sí, es pero a esa fría El voltaje no, ah, que iba a dar la cagada. 9, pues yo le metí 12, o sea, sería un poco Y dónde tiene esto la <risa> antena para cambiarlo? Pues digo, sería un poco una pero. Dale en este man, que se tío, esto también tampoco hay que dejarlo tan fácil. Ya sí. tiene bastantes. Aquí atacamos navi? entonces. Sí. ¿A ¿A en lo primero que tienes que hacer es formatear para quitas toda la mierda que hay dentro, <ríe> toda la basura. Yo ¿Es la verdad que... Es que la noticia me ha recordado mucho a Gossip Inside Cell, todo lo de piratear sí. los cerebros y todo. Yo obtengo una pregunta. Dispara. Esto eh... qué sistema operativo le pondrías? ¿De qué dinero? ¿A quién? A, ¿A Tiffen Hawking para que arrancar aquello. ¿No? Hombre, si la, la aplicación se llama e pues supongo que llevará lío <risa> Android, Android <risa> E-Brain, Android No, yo tengo... Es que no sé si habéis visto lo que ha pasado en la presentación de la nueva tablet con sistema operativo Windows ¿La Nexus 7? La Nexus no, ¿qué ha pasado? Que se quedó colgada <risa> ¡Oh! ¡No puede ser! Pero, ¿Has dicho la primera? <risa> no, no, la nueva Ah, vale Es decir, volví a pasar lo de la presentación del Windows 98 Se les quedó colgado. Se le quedó colgada la tablet. <ríe> si es que Microsoft ha lanzado a hacer su propia tablet, de tipo sí, Nexus. Sí, ya la sacó en el 2002, pero como no tiene enganchón pollo Sí, no, pero es una tablet moderna que con... No, a ver, que os quiero decir una cosa, amigos. Steve Jobs no inventó las tablets. No. Existían 20 años antes. Sí. Y además, el primer ebook fue inventado por una española, mm. en el los años la, 20. La patente del libro electrónico. Fue patentado por una gallega, una ¿Sí? no profesora gallega. En los años 20. O sí, sea sí. Que... <risa> claro, pero seguro que aquel no valía ni para bajar porno ni... <risa> bueno, depende de lo que le metiera <risa> Todo se trata de meterlo. En aquella ¿verdad? época enseñaba rodillas... Da... Vale. Sí, como mucho era era los años 20 que veían un tobillo y todo se ponían calentorros vivos. Porque... <risa> mm, ¡Tobillo! <risa> ah. Era lo máximo que iban a ver de carne. ¡Fresca! Pues vale, hasta aquí las noticias Yo tenía una Ah, vale Con machos que te ciegas, te ciegas, te ciegas Tú pa'lante Es que mira ¿Has visto cómo se no ciega? Lo voy sinceramente No confío en ti Vale <risa> Vale, sorpréndeme muchacho. Demuéstrame que me equivoco Que a ver, es que tienes un periodista en potencia dentro Porque te lo has comido, sí. seguro Sin sí, noticia tengo casco porro Eso no te lo voy a denegar Pero está en la historia de mi ordenados Que hay en sobremesa que está en mi casa Por vale. lo cual, solo tengo, me acuerdo de una ¿Y eso de traer un pendrive? Sacarlas aquí, imprimirlas ¿Es un trabajo básico sí. de redacción? Sí, pero eso Hácido. tengo que acordarme anda. Es que también de otra cosa ¿Ves? No me equivocaba sí. Venga, anda, dispara Pues como alguien ha posteado en el Facebook de la guarida de los 40 años de Atari ¿Qué dice ah, sí. sí ¿Han posteado en nuestro Facebook? <risa> bueno, lo puse yo dice? Por poner a ah, alguien darnos, Sí Sí Pues se celebra este año No, fue ayer Los 40 años de Atari Y se hacían... Que tenemos que cantarle el... Ah, no a decir ¿Cómo era el directivo? El cumpleaños Es que no me recuerdo ¿Cómo era el directivo de Atari? No, no lo recuerdo Atari, Atari, Atari, no. Atari Déjalo, José, déjalo Bueno, sí, dí, sigue con la noticia Pues ¿no? eso, que, que Atari, soy... Atari regala 100 juegos suyos clásicos Pero solo papel Descarguémonos ET Posiblemente sí. el peor juego de la historia Ahí va mi historia sí. o sea, la, No, la historia no, la, ¿Vas de ET, la noticia de ET de Que de la también 2600. se cumplen 30 años Pero no, y si no, este año se cumplen 30 años De la bancarrota de Atari Producida por ET ¿Qué? Que se tuvieron que deshacer de los juegos, según cuenta la leyenda, en el desierto de Nuevo México sí, hay no, un, una no. fosa común llena de... No, no cuenta la leyenda, es verdad Es verdad en el, Ojo, en el... ojo, que hay llamada Ojo, que tenemos llamada, a ver Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes Buenas tardes sí, el hombre del pasado Uy, oh, el hombre del pasado, habitual de este programa ¿Tú tenías también el juego? ¿Tú tenías también el juego? Sí, ¿qué juego? Ete. Ete de Atari 2600. Es de mi casa, mi teléfono, tu prostituta. José, por Dios. Sí, sí, sí. Bueno, Por cierto, que... La pregunta es, no desde dónde nos llamas, sino desde cuándo nos llamas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno o llamo desde desde la época de 1800, digo 1800, es que a veces me confundo, tanto viaje me tiene trastornado. Desde 1900 eh 87, es que ahora mismo no ¿Eh? calculo bien. Entonces, eh, ves por los pitos de bosa que tengo que nada esto nace yo. Está sobre eh, diciembre. Y sí, bueno, <risa> eh, también estoy aquí con cerveza. Abortar, trata de abortarlo. de, de, de cervezas con EpiBlast. Ah, guay Ah, son gays Sí, son la pareja De hecho, lo que pasa es que como Estas cosa tan mal No lo, no lo dicen públicamente Y Epi termina muy malamente Que lo sepa, eh Tira en sí, una sí, esquina Sí, sí, ahora mismo Estamos en Chuica Celebrando la fiesta mm. Sí, sí, sí, sí, oh, sí Vale sí, sí, Guay sí sí sí, sí, sí, sí Esto Esto te pongo con ellos, ¿no? Vale, sí bueno, Quieren pero... ponerse Quieren ponerse al, al teléfono Ah, vale. Hay veces que quieren ponernos algo, ¿no? Ah, no, no, no, que nos van a poner Tenemos hola, a estas famosas? Hola, hola Hola, Blas Hola, ¿cómo estáis? Este no es Epi ¿Qué? No sé ¿Te, han, no, no, no, ¿te eh, has metido eh, algo? Eh, no te eh, metas eh, me nada por el cocho pa ¿No ves que Epi era que decía Blas, Blas, no puedo dormir Blas, Blas, no puedo dormir Y Epi le decía Joder, no Yo te hubieras metido la, tanto spin la, la, la buena, la luna buena por el programa Oh, me gracias me encanta, Muchas gracias Gracias. siempre que, quería quería que un tereño tereño tereño. Como... De, hecho, de hecho, estoy proponiendo a la cadena que haga hagan barrio freaky. Barrio Friki? Barrio freaky. Me parece barrio. Esa boca, me barrio Friki. Eso es obla. Sí, eso eso. Sí, barrio freaky. Y y me, me encanta esa idea, vaya. ¿Y qué y qué Guay. propuesta sería porque Espineti no tiene pinta de ser muy friki, eh? era era ponerme normalmente, ¿no? ese mismo el Sí. Ese. Bueno, están amigos con los que están digo... Están echando unos pro, seguro, ¿no? Están jugando está al jugando, FIFA. Jugando el FIFA. Y y, y Triki, el monstruo de la galleta, consigue ya la mota. Bueno, eh, está un poco está un poco traumatizado. Pues me ha perdido su paquete de galletas. No, la, la ¿Qué te va a decir? Ahí salía está el conde con, Drácula este que con contaba. Una, sí. Está con una psicóloga de aquí de Cuyas, no sé. Está, está ahora mismo en tratamiento. Pobre, Pobrecito. Sí, má, mándale nuestro apoyo. Vigilarlo, que Vigilarlo, nosotros... que siempre tiene debajo de la cama pasta de galletas escondidas. Sí, masa de galletas. Cuando veáis que iba con una cuchara y un mechero, vigilarlo. <risa> Cuidado, ¿eh? Es que, además, además está, está gastando unas putadas, tío, a la gente... Están dando unas putadas, se ha trazonado mucho, ¿eh? Está... Pero, por favor... Están silen... Yo de vosotros vigilaría a Chema, que creo que el que le pasa el material, ¿eh? Claro, el panadero... El panadero, sí, siempre lleva polvo blanco por todos no. lados. Sí, es que la masa de... lo Que te dice que es masa de par, y dice, no, no, luego al fondo es masa de galletas y, y se está estoy pasando. Estoy dispuesto a viajar pasado a pegarle una colleja a este, ¿eh? Eso, eso, eso <risa> me encantan las collejas. Eso, eso, eso, eso. <risa> Bueno, pues... Epi, oh, Blas... No. Os tengo que decir que hasta 2004-2005 que... no podéis ir que... formalizando vuestro, va? que no sepáis. Oye, dejar dejarme hablar un poquito. Vale, vale, vale. vale. Que eh, voy a proponer una colleja eh, al señor, al señor del... Al señor del... ¡Ay! ¡Ay! Esto por decir cosas no te... <risa> ¡Ay! Dios, Agustín ha viajado Ay, al pasado. Eh, había, había pasado Dios, eh, ¿dónde estás? La última vez, la última vez que le... La última vez que le presto mi aparato. Eh, <risa> yo quiero quiero darle una colleja eh, me gustaría Agustín, Agustín. Vale. Agustín. ¿Y qué la va a dar? La la va a dar, va a dar el señor Trulo. Vale. Me, me da un hombre, yo lo intuyo que es un hombre portote, un hombre que tiene tiene en su en su mano en su mano, mucha rabia. Vale, yo no lo haré Yo digo una cosa, yo de entrada quiero decir Que es una persona que odia la violencia Y el que di a lo contrario sí. le reviento la cabeza Pero bueno, ah, haré lo que pueda ahí, ahí, ahí. Sí, sí, haz lo pueda. que pueda, haz sí, lo sí, que sí. pueda. Voy, voy para adentro Eso, eso, eso, eso, eso. Dale, una Ala, dale una buena A tomar por donde a amarga traigo. Adiós Ala, A su adiós, palma adiós. Adiós. adiós, adiós Adiós, y no te metas nada Mientras le pego la colleja a Agustín, métele la sección a José, que diga cuatro Yo no hago, hago ahí, mi noticia. ¡Ostia! ¿Verdad? está con la noticia? <risa> ¡Cabrones! Vale, vale, ¡Pasáis de mí, cabrones! De cabrones. Sí. <risa> <risa> <risa> <risa> vale, tú sigue con la noticia. Porque no era leyenda urbana, que los juegos que sobraron están enterrados en un vertedero de Nuevo México. En, el, en medio del desierto. Sí, y Oye, pues esto fue un error del de tipillo este que... Sí, el que maneja el dinero. ¿Cómo se llama en una empresa? ¿No el, el? el productor. El productor. El contable. El contable, el que no se ríe. Porque no. normalmente por la fecha para programar un juego se necesitaba casi un año. O sea, seis a ocho meses para hacer un juego y a este le dieron, al programador le dieron solo tres. Y con prisa. Entonces ya tenía su esquemática metida. Y venga, tengo una historia que va a ser fiel a la película, tal, tal, tal, cual. Pero al tener tres meses, lo borroto y hizo una mala copia del pacman Hizo, a ver, un bodrio, un cagarro, un truño gigantesco. Sí, sí. Y lo peor es que pensaron que ese truño lo iba a comprar todo el mundo. Con el tirón de la película. Es mi noticia. Sí, va. <risa> Dígala, tírala tú. Por, al copiar el, el S del Pama que no ni lo nada, que era es que encima ni lo, ni lo puso bonito, hubiera una masijo de píxeles. Eh? A ver, era una talía 1600, no da sí, para no, mucho. hombre, pero compararlo con otro juego de la fecha y no me digas que el otro no es tan bonito bonico que en ver, comparado no. con el Pitfall o este de boxeo que se veía el círculo las dos manos así de arriba decía pink, pink". <risa> mira sí. más bonito no, no. los Simpson también tenía mejores gráficos No, pero los Simpson no salió en los Simpson no se qué era hasta mucho más tarde, los Simpson datan del 88 89. Mm. Así que los Simpson y además fue el primer Simpson fue de en Nintendo. Mi en mi época. Vale, esto o... es, esto es de antes. Pues el caso es que al productor se le fue la cabeza Y compró 4 millones de cartuchos De las cuales grabaron E imprimieron la etiquetilla afuera Que les costó es, un es, pastón esto va, esto va a raya o sea, Esto dice, vamos chicos que no los quitan de la mano un, un tema, ¿pero nadie se le ocurrió Mirar antes el juego? Pues yo creo que no, ¿eh? no, no iban no. tan cegados Que no vieron la mierda, es que hasta el programa Dijo, vamos, es que es una mierda, que no lo vendáis Pero nada, no, el producto para adelante y para adelante Y solo se vendieron un millón y medio De copias Entonces la compañía Atari fue la bancarrota, lo perdió todo el dinero y llegó otra y la compró por detrás que mantuvo el nombre, pero que atari no la Atari originalmente. Pero que no solo eso, sino que provocó un crack que casi se carga la industria del videojuego. Exactamente, porque Atari era la que repartía la pana en aquella fecha. Iba a saco, ella tenía el monopolio y al abajo todo el mundo se fue detrás de ella y nada que no íbamos a quedar sin juego en aquella época. ¿Y este qué hace aquí debajo? Ah, vale. Trulo, cosas, mentira, haciendo cosas malas. Trulo, que hace debajo de la mesa. Trulo, te quedo. ¡Ah! Se no arranca. Llamador informático. No, no arranca. Fumo, bueno, mientras esto está arrancando el ordenador. Hay, hay, una... hay llamada. Hay llamada, Trulo. Vale. Ay. Ay. A Hola, a muy vida. buena, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, buenas tardes. Vaya, ya estamos todos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Quién no lo sé, pero esto bueno. para mí que es colleja, para mí. Sí, creo que sí. Eh, ¿Llamando en directo? Sí, hablando sí, en, directo? en directísimo. En, en total y directo. en directo. En vivo y en directo, bueno, aunque así, vivo yo no nos vamos a acabar. Así que no bueno. me mande a comprar pan o algo así, cariño, ¿vale? Espero que estéis pasando una tarde no muy calurosa y que estoy disfrutando mucho del programa. ¿Quieres sí. que le dé una colleja? ¿Quieres que le dé una a ti? Mm, espérate, espérate. ¿Arguien? No. ¿Qué, eh, qué? Me gustaría que José Manuel, el que siempre tenéis castigado, el sí. pobre, sea el que se vaya a la pecera y te dé una colleja a ti. Gracias, yo también te quiero. Venga, mm, hasta vale. luego. Yo me luego. Luego. Un, sal un saludo. José, que le pegues. Hasta luego. Un saludo. Te... Que ah, que le pegue. ¿Qué entra si le pegas? Hombre, por supuesto. Échanme otra golpe. <ríe> <ríe> fiesta, fiesta, tenemos fiesta. Es una fiesta. Sí. Sí. ¡Dios! Oh! <ríe> ¡Oh! Meluda venganza. Hazla la frente en el micro. Oh. Chévez en su ciudad punk ha sido la, la frente de Agustín golpeando el micrófono yes. ¡Hola! Macho, ¿por qué, ¿Por qué hay crista de por medio? Que si no la onda expansiva nos manda ya al otro lado de la carretera que nos metemos en el general ICE Nos deja pegadísimos ¡Hola! José, José, te voy a pegar una colleja no, no, no tiene que, no, que no va a ser por el daño de hoy, sino no. por el resto de tu vida Porque no, no va no. a volver a comer duro uh. en toda tu vida Menuda Metapod. escala de violencia que hay por aquí Metapod <risa> Metapod, <de> endurecete <risa> Sí, sí, endurecete Metapod, de endurecete <risa> Bueno, endurecete, Mager, endurecete. ¿has terminado ya? Pues sí, pues eso, que los... El, el no me no interesa Los tres millones que quedaron lo enterraron y ahí están Bueno Hay mucha gente buscándolo, eso sí El que lo encuentre ha encontrado un filón de oro No, no pues eso más mmm, aquí las noticias, ya sí, ¿verdad? Sí Ya digo, si lo encuentras, vende, compra ahí un... O sea, te encuentres un montón de millones de cartuchos de eso y te pones a venderlo en, en eBay pff, y te forras, eh, ¿qué que te, te penda? 10 céntimos por cada cartucho de esos? No, 10 céntimos no, eso son edición de coleccionista y encima una copia errónea. O sea, eso un, es un una no, errata provocada. No es una copia errónea, es el juego en sí. Es un juego erróneo. Bueno, una copia, tú subes una copia. Pues ya sabes que puedes bajar, bajarlo de eh, para ellos. Sí, para gratu hacer, Del... gratuitamente desde su marca ¿cómo se llama eso? Es que no sé, yo no, de Apple Desde el App Store, ah, vale. App Store. Bueno, sí, hasta la aquí las noticias Y ahora sí, José Danos tu sección, háblanos de algo ah, sí. Y lo siento, pero el ordenador ha muerto Yo he intentado arreglarlo ya, pero... ya Lo sé no es que... lo que pasa es que la carcasa está afuera Y el botón no llega hay que Ya ah. lo sé, si sí lo he intentado y no hay manera Como sí, está pues aquí sí, Pero eh, bueno Como tenemos aquí el equipo eh? ¿Qué Ah, malo? que no has traído las noticias Uy, que noticia? colleja ¿Qué, no? ¿Qué noticia Espérate ¿eh? Si no me pones música ni Ponle nada, su musiquita Que me deja hablar, nina No, está no, hijo La otra que ya sí este sí ya ¿no? cambia su sección ¿Qué? por los llamamientos. Ah, ¿eh? no, no, no, no, lo... llamamiento no, esta es sección hablamos de cómics, ah, de algo joder, interesante. no me, claro, no me de, de algo interesante. Tú no me dejes con mis dragones tranquilamente que voy volando yo con ellos. Lo que va a quedar es tú aquí. Yo me acuerde de todo lo, de yo lo que tengo todo en la cabeza, claro, los Bueno, venga, a ver un llamamiento. No, no, no. espera, que ha sí. venido sin sección. No? Uy, qué cojea. Oh, oh. <risa> Uy. Uy. <risa> Uy. <risa> que me dejan Que me vivir en paz. Sí, sí, sí, sí. ya, claro. yo no quiero lo Mira, te lo juro, un día me pienso traer una katana y me voy a liar. <risa> y me loco. Da, me va a dar una ah, vuelta en la moto. Bueno yo, que bueno. yo me pido atrás. Bueno, bueno José, ¿y la sección? Ah, sí, ya voy, ya voy. Pues mira, hoy, tranquilamente, esta tarde, que no estoy yo aquí rebotando a ver. Es que no me escucho muy bien y me acoloco. <risa> te acoplas tú mismo Uy, que no has dicho bien acoplas ¿Eh? Uy, se colleja ¿Eh? No te he escuchado ah, no, sí, no. Os voy a hablar de una serie de, de cómic Que salieron allí ya por el 2007 Y que tienen que ver con dos autores de, de terror Que como ya he dicho antes, pues A mí me han gustado y... ¿Quiénes son? Pues que yo creo que ya lo he dicho aquí Que son uno es HP y lo ve Kraft, Howard, lovecraft Y el otro es... es Pekka, un jovencito Lovercraft. que lo está petando, ¿no? ¿Eh? ¿Has le Sí, Pekka, <ríe> sí. <ríe> Howard, paca el Lovercraft. Es... <ríe> ¿Eso no es de la impresora? <ríe> sí. ¿Me da no me da Sí, sí ah. que sí. Tú, tí, vale, y el otro es Erga, Alan Puey. Vale. Entonces, que sacaron los dos juntos? Algún un, versus, nuevo, ¿no? sí? un versus, ¿no? No, no, no. Primero doblete. sacaron el... Eh... ¿El Cuervo contra Cthulhu? Los... No, los cómics... <ríe> Primero sacaron los cómics de... del HP Lovercraft que no cogen todos los relatos de... Sí, por los tónex. Cogen mmm, no. Dago, que el lago... Tome. Sí. Y cogen... Cada cómic lleva... Son tres cómic Y cada cómic lleva... Mmm, mmm, ¿Papel de 180 tres, gramos? Tres, no le boicote. Tres, tres relatos de, cada, sí. Sí, de, es de re, cada escrito. Sí, porque como Lovecraft hacía relatos cortos, al igual que también Edgar, Edgar Allan Poe, Por... Adaptaciones a... Como no os puedo decir Quién es el que los dibuja Ah, que no lo saben <risa> wow. Lo dibujo en la multifunción Mira, ¿tú quieres que yo me gane Una cuelleja bien ganada? No, si te la ganado De todas <risa> maneras ¿Eh? Es que yo ahora Corto por aquí Corto por lo sano <risa> <risa> ¿Eh? ¿Vas a repartir cachos para todo? Sí <risa> ¿Me estás juntando? No, no, a ver Céntrate Ah, sí, ah, sí vale Céntrate Pues no sé de esto No me acuerdo muy bien Bueno, ¿qué editorial lo... la, la eh, publica? Marvel eh, Pero en eh, su... Creo que es su segunda línea o lo ¿Marvel Knight? ¿Puede ser? O, sí. sí O, o Marvel no más. lo sabe Viene sin hacer los deberes Uuuuh <risa> Agustín Relájate te sí. tendrás, tendrás tu oportunidad si no al, acabándote. al final te la vas a ganar Joder, si te la vas a ganar <risa> sí. José amenazando Uuuuh Pues como te iba diciendo, que es de su segunda editorial, más... Yo... Marvel Knights. Marvel Knights. O sea, Knight, que, Marvel que era la que, que, que iba está... a hacer para cómic más adulto, de una sí. temática más bueno, seria. Eh, ahí en Globantos, ahí es donde están los también... Punisher, por ejemplo, se Satanás, publicó, Punisher, Punezer, sí. eh, ¿quién más? Eh, bueno, y un par de ellos más. Daredevil también se publicó, se pasó a Marvel Knights, una, una línea de Daredevil. Ah, no, pero no en Marvel King esta. Ah, Knights, eso es lo que te decía. No, ah, no, no, no. Ah, no, vale, eh, vale es una que se llama más que ah, Marvel vale. pero que es para que engloba todo lo que es el terror sí eso es que tienen comer de, de los sí, zombies que al fin al cabo como es dinero y todo exactamente a ver que ahí también está el We Are We Are We Are, o el, el hombre lobo werewolf a ver Were, Were, Were, Were, werewolf hombre lobo sí eh, también la cosa y todo esto que lo, los productos digamos la serie B de la Marvel sí se editan ahí vale perfecto Y los cómics Pues están publicados En el 2008 Y yo creo que son Que te gusta la, le la lectura Y te gusta el dibujo Pues yo creo que Se complementa muy bien Sí, tiene for un formato De novela gráfica, ¿no? Sí, no sé. son muy fieles de a, los a mí me gusta mucho Porque ves Tú ves el relato, ¿no? Si sí. lo ves primero eh, Dibujado Y cuando has acabado Ese relato Te viene el, el verdadero solo el, el solo texto esparente vale. pero son fieles a los originales sí lo, texto original. lo originales. Tú, tú date cuenta que los, los, los dibujantes que lo han hecho han cogido historias como el cuervo y la han dado el cuervo para mí está muy bien dibujado y, y palabra por palabra lo significa y y es y luego han cogido otros como azarre o los gusanos invasores uh -huh. y, los, y y tú te imaginas la historia de una manera y ellos la han dibujado de otra tal manera que a, va acorde con, con lo que escribieron los otros dos ¿sabes Muy lo que mola. te digo no? sí, sí, mola, mola vale José te has tu sección, así que te has ganado un llamamiento. Ah, sí, pues Dispara. yo quiero mi música de llamamiento. Disparale. Te has currado ah. la sección. Sí, sí. una colleja! No, todavía no. No, no, no, no todavía eh. Todavía no. no. Todavía no. <risas> Pero llamamiento épico, llamamiento, llamamiento. ¿Es cualquiera? ¿Es de los dragones o es de la tranquilidad? aquí ah, es estaba con dragones, ya. No, sí, vale, pues es por épico, que esto tiene que ser épico. Ah, ¿eh? Para la tranquilidad... Ay, míralo, ya lo tengo. Ya. No te me den Deja el cable, no le, el cable no tiene culpa de nada. ¿No le hable a la mosca? ¿Eh? Ah, sí, la mosca. Aquí es cuando viene, ya viene el primer dragón. Pin, pin, pin, pin, pin. ¡Ay, que ven! hay <risa> que ven! No le grites el micro. Ya lo sé, que si no te gana una colleja no ya te la has ganado. Fíjate que acabé por lo menos por el morcedijo. Ve tú, tú no, va acumulando. No, yo nada más que llevo cuatro palabras ya ya te ha ganado una colleja. Claro que más señorito no se le puede pegar porque Pero es accesible. Si es que la... Pues yo ya le he pegado si hoy. Es que la primera, ya, si es que la primera <risa> ha sido ya un grito al micro, animar de bellota. ¿Qué? No, he dicho cómo estáis. <risa> ¿Cómo están ustedes? Lo que pasa es que tú me entiendas o no es otro concepto. Muy diferente. Claro, o si no, cómprate diccionario Español José, Español José ¿Sabes? ¿Sabes cómo dices? ¿Sabes? Claro. Me, me he que preguntarte cómo bueno, se dice. pero déjame que si no los dragones se me va o pues ya que estamos todos aquí, a ver. Y ya hemos subido el peñasco este Ya sabéis, el de la tormenta Cuando se acerca con sus truenos, sus barros, sus cosas Porque tú puedes estar mojándote Debajo de la lluvia oh. Él Suele ser lo normal ¿Eh? <ríe> Manía tonta Sí, yo yo yo me entiendo Sara, ¿está porque, lloviendo? Porque, no por... Y si sale del paraguas, así, ah, entonces sí, gracias Sara Porque te voy a decir una cosa Porque también te puede estar mojando Con aguas fecales Y no es lo sí. mismo sí, te... Paraguas fecales no era para pincharse No, eso lo usan productores O directores de cine Parece mentira a lo que iba O sea, sí Tú que no sabes lo que haces Que estás medio ahí arrumblado Pues cógete un dragón <risa> Y vete con él a volar Y los mares igual a lo que sea ¿A quién hay que oler? Porque estás Huele en los mares Huele <risa> ¿A qué huelen las nubes? Eso te voy a decir Que el fin subir arriba Y <risa> a qué huelen las nubes Ya verás Tú como el anuncio de la compresa Tenía que salir aquí <risa> Vamos a ver Vamos a ver Entonces pues tú estás volando Cuando vas volando No puedes beber ¡Harto <risa> <risa> memoria civil! ¿Por qué? Porque te vienen los dragones civiles ¿Qué es un dragón civil? <risa> un dragón verde de toda la vida Exactamente Eso es un dragón civil un dragón Pero tú no te preocupes por ello Porque tú vas por el aire O sea, sí Libre Esto ah, ¿Los dragones dónde se compran? ¿Los tienen en Mercadona? ¿Son marca hacendado? No, no, no, no. Eso por cupones, por favor ¿Los vende el hippie de la esquina? No No vale. Me da un tico bolsa de 7 <risa> Te dan tickets, ¿no? Te da un cartoncito sí, Y dices eso, Tú tomate no. esto pero, pero asegúrate que salen Los dragones no, Y que no okay, sean Pikachu O el Mitsubishi escucha, escucha, escucha, escucha Escucha Escucha lo que viene por ahí ¿Eh? <risa> ¿Qué ¿Qué Escucha es lo que, que es viene por mal. ahí Un la hostia Escucha lo que viene por ahí Eh, que no que soy muy pequeñita la Luciana, la droga Muy pequeñita, muy pequeñita no sé. ay, ay, ay, ay Y por si nadie se había enterado ahí, lo recarga Eso se merece otra colleja, ¿eh? Sí, pero espérate no, yo no, Uy, qué? José ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto odio Explícame, explícamelo Explícamelo, explícamelo Quita si la mano que me va a doler más a mí más que a mí, a mí me lo explica, eh. <risa> a mí me la explica, a mí lo que yo estoy del contragones volando. <risa> <risa> por amor de Dios, explícamelo. Agustín, ¿dónde te la llevas hoy? Es Agustín, ¿dónde te la llevas hoy? Ay, ¿dónde? ¿Qué iba? viene? Ay, yo porque Ah, y esa por qué? <risa> ella, ¿por, qué? <risa> <risa> ¿Por qué? No sé, yo no, no sé. voy a decir nada. No, bueno, a lo que iba. O sea, sí. Si... Como una carpeta grande, oye, chiraísimo. Esto... <risa> <risa> Uy. Solo hay que ver las pupilas. Oye, dale el play que si no, no me... ¿No te hacía una tortilla? <risa> bueno, que ¿Se acaba el llamamiento que qué? Ajá, no lo sé allá ¿Ah, puedo? Sí, sí. <risa> Vamos a lo que iba Que si no luego me va y que me dejáis Me pegáis y todo De sustancia Yo voy con mi dragado O sea, sí, volando Por ahí Y te para Guardia Civil, ¿no vas a en eso? Oscar, no quiero que me pare ¿no? No. me da grima ¿Y si le da por registrar las camas? <risa> de mi dragon volado Y ya te encuentro el Pikachu Miso eh... Misi <risa> Dejo déjalo de de Dejo déjalo de quieto de Me rindo Ay. ¿Pero puedo pegarle yo? Sí, por no. favor. Yeah. Modo tortuga, pero ah, no. no tienes poder Pero aquí le va a pegar A ti, a no a, a, ah, no, a mi no no a, no. Sí. No, a ti Tú vas, a con el dragón, por favor, Amigos, no para estamos cayendo en la violencia gratuita y sin sentido Sí, es verdad, ¿eh? Pues mira, lo que yo iba con mi dragón ¿Por qué tanto odio? No lo sé ¿Por qué no podemos ser amigos? No lo sé ¿Por qué no podemos llevarnos Trulo, bien? Lulo, cállate Eso, eso es lo que dice el jefe de la esquina <risa> <risa> No lo sé Esto, acabo de tener un Dejavi otra vez No lo sé ¿Qué te...? Eso va a ser, eso va a ser, ¿eh? El DIY, este raro... Va a ser. No jodas que han cambiado el hippie de la esquina en Matri ¡No! Eso ha sido ya vi ¡No! Que bueno, nos ponen un punk y se va muy acelerado Matri hay un hippie <ríe> Se llama Oracle, no ves lo que ve Bueno, esto ah. La galleta, ahí Vaga que es algo ah. Tú, termina el llamamiento, ah, sí, tú, yo. cállate <ríe> Tú, pégale a todo el mundo Rosa, habla <ríe> Maravísimo. Pero si yo lo que quiero es pegar No me has dejado pues pega, pégala, José Sin miedo O oh, sí. Oh, sí, Bastante tenemos con Bedragones <risa> A mí dejarme tranquilo y en paz A tomar por saco llamamiento ¡Eh, mega, música! ¡Uh! Me toca Sí me Entra Un FX Punky. Un FX, mola, punk sí. californiano Digo algo del grupo, porque iba a buscar la logopédia, no funciona, pues no, su acá sus canciones son geniales, no, lo siguiente, tremendísima. Iba a traer la de mi vagina, pero no la he encontrado. Tengo sí. toda la discografía, pero resulta que me falta ese disco. Digna de cualquier peli de Disney, o sea, de uh, mola el skate, somos chicos más de la ayudamos a la vale. abuela, y acaba la película, música no FX. Eh, la yo creo que no, ¿eh? No, sí, bueno. Sí, Quiero estos decir, son más del... bien, nos metemos algo, potamos y seguimos bailando y luego nos revolcamos. Sí, no, yo decía, sí. pero el rollito punk californiano. Bueno. El... Ah, sí, no, estos pero, son más chungos. Un momento, sí. ¿Cómo ¿Y, me... la canción? ¿y son tres canciones? Sí, son tres canciones porque las canciones son muy intensas y cortas. Vamos, lo que es el punk típico yo, de Minuto. Claro, min he traído, digamos, más famosa, que es la de Lori Meyers, que hay un grupo por ahí que ha el nombre de esa canción. Aquí en Granada. Sí, sí. O sea, el grupo de que la canción trata de una prostituta que no quiere ser rescatada, o sea, toma rollo de Ignate. La otra es Cock, Cock the Clown, que es un payaso que sale de reventilación y la flor esta de mentira que llevan aquí que echa harina, pues no es harina lo que echa. <risa> echa eh, otra cosa. Eh, es lo que vende también el hippie de la quina. Ah. No lo chupes, es que es de Colombia y tiene cosas pegadas. <risa> y su otra más famosa, que trata sobre que ellos viven del punk y van a seguir viviendo del punk para el resto. Pues nada, vamos a darle. Vamos a darle. Antes de continuar con la sección, con el ser lo que hiciste, he recibido un mensaje a mi móvil desde el más allá, Ángel, se ha manifestado, y desde el más allá me ha dicho en cuatro palabras muy extrañas. Sí, sí. los oídos son cuatro palabras y ya está. Sí, ya sé, son ¿Sabes justas. Sabes tú que no habla mucho. La primera es Solicito, vale, tenemos que iniciar, la segunda es Colleja, la tercera es A y la cuarta es José. Me puede... <risa> espérate, espérate Espérate antes de... O sea, antes... ¿Cómo, ¿cómo no vamos a cumplir la voluntad de un muerto? Espérate O sea, era su última voluntad Espérate Desde de, el Maya Anda, va. Colocándote en posición, José Rosa, te cedo Pero no, no, no. Dale Otra vez ¡Wow! Dios <risa> Pues eso ¿Eh? Han salido chispas Alma, te voy a decir una cosa y, y... su so... puñetero de la realeza. Ese borboncito. Si tiene huevo, cuando venga al programa me lo dice en la cara. ¿Pero si está muerto? Que me da igual, ya re... ya damos un cron para que me lo diga en la cara. <risa> de sustanciado. Claro. Vale, vale, vale. Pues eso, volviendo a lo que estábamos. Tengo el eh... equipo Lego de hacer clones, luego lo armamos. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Luego... Pero con conocimiento, que sí. el que había antes no lo tenía. Jo, a mí me mola la mala idea de profanar tumbas, ya lo sabes, que es que... Tengo el Sepultu Nova en casa que me ha la Comunidad pues, tenemos dos. Esto que ya llevamos 43 minutos de más, eh <risa> Vale, la cosa se nos vale, va vale, de sí. las manos Pues eso, sé lo que hicisteis la última, la última semana ¿En qué hemos gastado el tiempo? José, aparte de recibir collejas Que mm, cada vez ocupa más tiempo en tu espacio Sí, me dedico personal. el tiempo a pensar Cómo joderon más la vida cada uno Hostia, de los... se está convirtiendo en un malo maloso Sí, sí Estás sí. comprando la base submarino de submarinos Y creo que me había, había esperado A lo que me había espera Hacerlo en la calle mm -hmm. oh, Hay servicio lo... aquí ¿tí? adentro No, no, yo me entiendo Yo me entiendo uy, uy, uy, uy, uy. Rosa Pues yo Tengo que pedir una cosa Anda sí. Una petición visto... oyentes del mundo Me he visto los nueve capítulos del tirón De la segunda temporada de Juego de Trono Aúl Pero, ya, el claro. último... Cómprate un peluche, cómprate un peluche, o lo coge, te lo mete al servicio y le pregunta ¿Qué coño está haciendo poliando? ¡Ay, viste <risa> el otro! ¡No lo he visto el primer! No era eso, joder. No Por favor, una, ¿eh? que José se quita los cascos, que alguien le diga que voy Vamos. a salir. José, dices de la pecera ¿Sale? que o te callas o sale. ¿Y sale? Pues ya, ah, se me da igual, oh. está hablando de vosotros. ¿no? ¡Ja, Por si han... lo que iba, que no me han pasado el último y estoy que me subo por las paredes, que... Vale. Por favor, que al me, final, me Al me final vi. la mala ella y se lleva el caballo. <ríe> sí. Se hunde el barco. Pues vale. Se hunde el barco. ¿Ah? Y al final, Calice para todos. Calesi <ríe> para todos. Calesi. ¿Agustín? Kaleshi. Sí, ¿en ronda? Eh, Yo, ¿yo <risa> qué he hecho? ¿Qué, qué fricada ha dedicado el tiempo? No. Pues la verdad es que no me he José, dedicado muchas cosas. Calesi sale en toda, la, en toda la temporada, en eh, La Rubia. Que no te escucho, que te compré un poni, te compré un balli y te vayas allí a fumar. Que os compréis un ponito. Y si no os ha llegado, pregúntale al hiti de la esquina. ¡Hombre! ¡Me estás contando! Eh, que yo no no he hecho nada relevante. Sé lo que voy a hacer esta semana. ¿Qué? Que viene. ¿Qué? ¿Vicio a qué? ¿A qué? Vicio, vicio, ¿A qué? vicio, vicio, vicio. ¿A qué? A mi PS3 en la que ya puedo jugar a mis copias de seguridad. Bien, bien por ti, porque los discos ya sé que son muy sensibles, se rompen, se pierden, me da por salir corriendo y esas cosas. Pues se cosas. me mira mal. Mm, porque yo sé que eso no es verdad. <risa> porque yo sé dónde va a estar. Ya. Ya. Seguro, pues ya nos contarás la semana que viene, a qué Perdón, hoy está a partir de jueves. Ya nos contarás. No. Ah, sí. Che. Entonces, ¿cerveza? Pues mm. ya nos contarás a qué dedicas el tiempo. ¿Mager? Pues como dije, estuve probando el juego ese de la Mágica, se llama, pero ¿Sí? y ¡foo! alusión a todos los juegos, a todos, a, a todo. todos. Hay uno que es El mago zombie y lleva el, la garrapata del del, del Half-Life de Half Sí Con la palanca y todo <risa> Tiene hasta Un traje de Reservoir 2 Sí todo, todo Alusión a todo en lo, Cuando en las pantallas de carga Están los típicos comentarios Que te ayudan consejo sí. Pone Tranquilo Churnorri no juega este juego Si no ya habrías muerto <risa> <risa> Eso es buena ese, algo ese juego el juego friki Por excelencia Macho Pero a todo Mola o sea... Hasta la serie esta que es un tentáculo con ojos así, lila Sí, ese es, es no una serie, sino el... futura Futurama, eso no, no, no, no, es un juego el día del tentáculo Sí Una aventura de LucasArts, pues, clásica Tiene un, un traje de él sí, Está todo, todo, todo ahí metido <risa> Mola, mola, o sea, fricada Sí, fricada Fricada extrema, aunque no sé si superará la fricada que yo he dedicado esta semana Yo he jugado a Cthulhu Saves the World Cthulhu salva el mundo Y es un juego de rol hecho con el RPG Maker, esa herramienta que nos permite hacer juegos de rol al estilo Super Nintendo o Nintendo 8-bits. Y en ella eh, llev eh, llevamos a Cthulhu, evidentemente, que ha perdido sus poderes y dicen que para volver a recuperarlo tiene que ser convertirse un en, un en un euro. ¿En un euro primo? ¿En <risa> <risa> ah, ¿Un qué? Un lero primo. <risa> un, lero. <risa> un En un héroe. Y Cthulhu lo va a hacer. Dice, me convertiré en un héroe para destruir el mundo, evidentemente, porque Cthulhu es malo hasta la médula. Sí, malísimo. Mal. O sea, es un juego que no destaca mucho por su calidad, pero el guión es un despiporre padre. Rompe mucho la cuarta barrera del plan de que Cthulhu se tira todo el rato hablándole al jugador y cosas así. Sí, en el juego de mágico también hace lo mismo. Entonces, sí. es una fricada extrema, la historia, los personajes... Merece la pena, sí que ya en es un mágica, hay un punto al principio de todo que rescata a una ardiana. Dice, "Bien, te voy a dar esta poción que te Ah, qué lástima, este juego no tiene item. Ah, te aguanta. ¿Sí? Pues sí, Katulus 6 de igual mucho parecido y es un juego de rol de donde los combates son por pero es el clásico en el que tú tú ves el enemigo, tú no ves a tus personajes, sino eh tal vez nada más que tus contadores abajo como si fuese en primera persona. Y pero animación es cutrísima de decir, con muchos de los enemigos cuando los golpeas se mueven un poco por la pantalla, o sea, no tiene animación de golpe nada, o sea, cutrongo total, pero oye, llevar a Katulu salvar el mundo con mucho humor, es muy recomendable para pasar el rato una risa. Muy, muy muy muy recomendable. Así que hasta aquí la sección y vayamos a despedirnos. Eh, noticias. Ah, vale. Noticia de última hora, de ultimísima hora. ¿A quién hemos matado? <ríe> de momento ¿Pro? a nadie. Al mal gusto. Uy, a mí me llama sí, el Camillo. Al mal gusto, al... Al buen gusto, al revés. Sí, al buen gusto, ah, al sentido común. No camillo, a la, a, la a los modales, a las buenas formas. Al, ...a la calidad, aunque sea el simple... ...a lo bueno. Sí, esto. Y es que, amigos, amigas... ...primera noticia. La semana que viene no tenemos guardia de androides. Joder, otra oh. vez con el mismo rollo de los putos zombies estos no, que nos vienen vale. a invadir. Mi madre que los parió a todos, ¿eh? La semana que viene es que la aquí... corporación. Sí, es que... No, bueno, ya os contaremos el motivo. Y os tenemos que informar que dentro de dos semanas... Volveremos, pero con dos cambios sustanciales Primero... Sustanciales, no de sustanciales De sustanciado Sí, nuestros cambios más que sustanciales deben ser de sustanciado La primera es que mmm, cambiamos de horario Seguimos los viernes, pero vamos a empezar una horita más tarde Vamos a estar aquí a las 9 de la noche Y el segundo cambio es que ampliamos el horario una hora más Estaremos de 9 a 11 de la noche ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Sí! ¡Vamos no. a ampliar! Sí, tú de tú de Con dragones, con setas, con cosas raras sí. Con Pokémon, Mitsubishi, Pikachu sí. no, Y no, Metapod no, estará no, con nosotros Metapod, Metapod me Metapod, Metapod Metapod, Metapod me me me A ustedes sí si sabemos que te es ilusión ¿Qué? No, Metapod sí, sí, Dos horitas de te guarida Te vas a cortar las venas con la niña de la curva Y luego va a tener la regla ¡Ah! Así que, sorpresa de verano, la guarida Dos horas ¡Qué de Joder. 9 a 11. Entonces tendría que llamarse la guarida 2.0. Mm, hombre, si tenemos en cuenta que ya estamos la tercera temporada o algo así... Bueno, pero ya no. que no. hemos hecho tanto... Entonces, ¿qué hacemos? Esto ya que es la cuarta, de durado la tercera... ¿Cuánto? ¿Cuatro programas? Yo qué sé, esto... Esto de partir post-temporada, una pero leche, ¿no? Pero las collajas ya no las damos, ¿no? Podemos llamarnos pero, pero, directamente pero, pero, espera. la espera. temporada quinta, que tiene rima. Si gustaremos sí. la... <ríe> dos, <Ya> la <ríe> dos horas... Dos horas, dos 120 yejas. minutos cinco de guardia androida Eso es mucho tiempo dos repartiendo Dos horas, cinco viejas Dos horas, cinco yejas Dos horas, cinco horas repartiendo estopa Estopa no, eh, no. <risa> Dos horas repartiendo estopa no van a venir aquí a que a dejarlo que lo repartamos en cachito Por el amor de Dios, que es un cantante <risa> Por Dios y por la Virgen, no Me, ¿Cómo era? Me tapo Me Vale, bueno, vamos. a lo tonto, a lo tonto Ya llevamos una hora y 10 minutos Así que sí. cerrando el chiringuito Aunque okay. ¿eh? mm, sabéis que llega Charmander Y dice a Squirtle Eh, me gusta tu chaqueta Y dice Squirtle Escuero <risa> Eso se merece, colleja, pero vamos Tío, <risa> claro <risa> Pero puedo vale. llegar Alá, venga, me, me levanto las rastas Sí, me la he ganado <risa> Y luego pregunta Creo que me voy a divorciar lo, Luego pregunta que por qué no la dejamos no, que le pegue las collajas Creo que me voy a divorciar Luego pregunta no, no, no. por qué no la dejamos que pegue las collajas Me parece la azafata ya le va a la azafata Menos mal que viene una al año Que si no... Menos mal, menos mal, menos mal. O ya se está colando Ya se está columpiando <risa> Pero si después soy el que más flojo la da Y os la, quejáis Las das con, con cariño o sé sea, que el sí, resto eh, No, no, no El que más la, flojo resto... las da es Trulo, eh yo, yo soy suave, yo la doy suave Pero si el otro es que es una mana envidioso y... Bueno, ah, ¿qué? ¿Nos vamos? Que sí, que nos que vamos sí, Que sí. estaremos ¿Vamos? de vuelta el... Viernes que es 13 ¡Ajá, <risa> reloj que me crece! <risa> <risa> <risa> eh, ¿dónde va? Eh, eh, eh, ¿Qué to'ís? ¡Quítate! <risa> <risa> eh, <risa> <mira, risa> ¡Detrás tuya! ¡Corre! ¡Mira! ¡No! ¡Un tren! Detrás... No, ¡Un tren! ¡Que te atropella! Oh, ¡Un Scania! ¡Que te atropella! ¡Un hebro! No, alí oh. Alí. Oh. Magel creo que también va a pedir el divorcio Sí Magel, ¿nos liamos? La hija del pero mar Si me ha dolido ni más la mano A ver, que eh, es viernes 13, ¿no? Si no me equivoco, el... el, el, el... A ver, Agustín, tú que tienes el calendario ahí al lado ¿Puedes mirarnos el viernes 13? ¿No? No lo sé, el calendario solo llega hasta junio <risa> ¿Qué? Entonces, el mundo se acaba en junio ¿No hemos quedado que...? ¡Qué triste! Tan, tantos teléfonos de tercera generación Y ninguno tiene sí, tenemos aquí el... ¿Qué ah. coño que no lo tiene? Digo que sí lo tiene Pues... Todo el mundo callado, a ver es que lo dice primero Sí, viernes 13, que será un día terrorífico Porque tenemos dos horas de guarida Así que dentro de semana, Ay. viernes 13, 9 de la noche, Wario del Androide, 2.0 o, o 2 horas punto cero. ¿Por qué no hablamos de la saga mítica de viernes 13? <risa> ya, lo, ya lo hicimos un día y, pues bueno, podemos bueno, volver a hablarlo. Otra vez, otra vez. Que por cierta, anoche no me acuerdo en qué cadena echaron Freddy contra Jason. Sí, en Neo. En Neo, eso, la echaron. Que nos vemos, estuvimos aquí José. Sí, yo mismo. Eh, Rosa. Pero ya me voy Ya, ya se va Entonces ahora te tienes que decir adiós han te dicho hola Ahora te que decir adiós Adiós Bien eh, Mager adiós. Algún día se despida A los controles técnicos Que estuvo Agustín En su último programa En la guarida del androide Yo sí, horas con esto No me meto ni muerto Ni de coña ¿Ya te <ríe> Agua del bate ¿eh? no. Se la vende el hippie de la esquina callado todo el mundo Rosa, procede <ríe> Procede Por favor no. Pero bueno, Pero bueno, esto... esto... ¿Esto qué, eh? Esto es violencia esto, gratuita. Esto es escuela de enseñanza... Esto, esto en vez soy. de School Music es escuela de colleja. Ya ¡Vamos! Está, si, si ya lo tiene calentico, o es sea que... Anda, vámonos, que esto se nos está yendo a las manos. ¿Y lo tiene caliente? <risa> se me va de las manos Cri. y caliente. <risa> esto, Cris, da la última colleja del programa. ¡Qué última! Ya ¡Yo me voy! Compr compraron un poni! Hasta dentro de la semana. ¡Nos vemos! la pico un pollo. Hola. Comprarò